الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمجد لا نساوم على حرياتنا لا اقطاع لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب اجيال من واحدها القبر ويخفصها دون غيرها لأن تشهد نقطة تحول الحاشمة في التاريخ إنه يتيح لها أن تشهد المراحل القاصلة في تطول حياة الخير تلك المراحل التي تشبه معرجان الصبوك أين يحدث الانتقال العظيم ساعة السجر من ظلام الليل إلى بوء الهار ان هذه الاجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة انها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصمع وحدها وقلت حركتها في ظلام الليل ووحدها وعملت وشهرت وظلت تكبع الثواني بعد الثواني خلال انتقال العظيم ساعة الحجم انَّ الْقُرْيَةَ الَّذِي نُخْبِرُ عَلَيْهِ إِذَا وَيْبَقَتْ دَيْرٌ وَشَاءَ <تصفيق> رُجُوعِيَ هُنَا دِيكُ أَشُدُّ عَلَى أَيَادِكُمْ انَّ الْقُرْيَةَ الَّذِي نُخْبِرُ عَلَيْهِ Arratsaldeon Ongi etori Uintifada Irratsaioaren Atal Berri batera, halabedi eta tastas irrati libreren uinetan. Wai, oso elkarrizketa karrizketa berezia izango dugu entzungai e, Uintifadaren mikrofonotan izaten dira bereziak, baina hau ba berezietan bereziena izan ere ba, lana handia lan nekeza eman digu ba bakarrik egitea e, itzulpen lana edita, edizio lana bai. Jagan urriaren hogeian egin genuen elkarrizketa ilan paperi. Eta gerostik ba, ezan bezala postprodu, postproduzioana egin behar izan dugu eta azkenik ba, emititzeko moduan gaude ilan pape e, historia irakasle irraldarraduko gaur egun erresuma batuko exeter unibertsitatean ari da lanean 2006an e, ba irraldik erbesteratu behar izan zuelako erbesteratu behar izan horren e, arasoia ba, bere iritziak eta, eta bere historialaria lana izan ere papera ba, izan eh, lehennetakoa ba, argi eta garbi izan zuena ah. irraek eh, garbiketa burutu zuela berrogeita zorzitik aurrera eta gaur egun arte Palestinan. Halaxe eh, idatzi zuen Palestinako eh, garbiketa etnikoa izeneko liburuan. <tutu bat ari deu> Eta, bueno, ba, arekin luze jarduteko aukera izan genuen, eta elkarrizketa horren emaitza, ba, gaurkorako berreskuratu ditugun e, ogeita sortzi minutu pasata, luzea beraz, baina mamitzua. Alaber, aprobetsatuko duko aukera, ba, gogoan izateko, ba, beste zenbait e, idazle, historialari, artista, judu, irraldar eta ez irraldarrak ba, jarrera argia erakutsi dutenak e, irralgo apargit politiken kontra, zionizmoaren aurka argi eta garbi eta irmoa gertu direnak e, oiek ere izango ditugu mintzaga gaurkoa. Baina oikoa denez emango diogu aziera irratzaioari palestinatik azken asteontan datozigun albiztei errepasoen ematen. Gerio hasten ireku datza. Bizut si danenen eban, eran emango diegu beraz, Arratsaldeon Sergio. Arratsaldeon Koldo. Bueno, bat gaur mintzaga izangoituugu albistek erakusten dute ba, zein dituen estatuak jomugan, izan ere hiru erasoen berri emango dizuegu, bata arrantzalen kontra, besteak kazetarien kontra eta bestea e, zizjordoiniako Gobernuzkanpoko erakundeen kontra Baala da beste behin ere berrien errepaso hasi behar dugu ba, erasoekin eta mailtertekari aipatu behar dizkizuegu. Pescador palestino es herido por disparos israelíes en la costa de Gaza. El ejército efectuó disparos contra un barco pesquero palestino al norte de la franja de Gaza. Un pescador fue herido y la marina de ocupación se lo llevó al hospital de Ebar Shilai... ...en la ciudad israelí de Askelon... ...según dijo el presidente del sindicato de los pescadores de Gaza, Nizar Aich. El ejército efectuó disparos contra un, vasco, un barco pesquero palestino al norte de la franja de Gaza... De acuerdo con, con Aij, el, el representante de los pesqueros gazawis, el incidente se produjo dentro de los límites de las 6 millas náuticas impuestas por Israel. Pero un, un representante militar israelí aseguró que los soldados de la marina habían efectuado disparos después de una alerta sobre, según dicen textualmente, un barco palestino que había salido de la zona marítima autorizada a lo largo de la franja de Gaza. Además dice que, bueno, visto visto esto no tuvieron otro remedio, según dicen, que haber abierto fuego para detener al barco. Bueno, después de la entrada de en vigor el 21 de noviembre de una tregua entre Israel y el grupo Hamas en el poder en Gaza, el gobierno israelí había decidido extender el área del, del bloqueo marítimo de unas 3 millas náuticas a unas 6 millas. cual pues eh, vemos como la tregua por parte de israel tiene, tiene también un significado bastante ofensivo en este caso y como la consecuencia de sus decisiones unilaterales pues a veces tiene consecuencias dramáticas como le ha sucedió este pescador palestino También hemos de comentar, como hemos dicho, el, el ataque a, al personal de de una, de una agencia de, de noticias en Gaza. Las fuerzas israelíes han abierto fuego este domingo contra campesinos palestinos y el personal del canal de noticias iraní, que emite en inglés Press TV, cerca de la ciudad de Yan Yunis, sita en el sur de la franja de Gaza. «Los soldados israelíes se encontraban entre 200 y 250 metros de distancia de nosotros y estaba claro que éramos periodistas. Exactamente estábamos detrás de los agricultores», ha informado el corresponsal de Press TV, Asman Shannon. «Ha añadido que, depende, que de repente empezaron a dispararnos. Nadie los estaba amenazando, nadie estaba disparando, nadie estaba tirando piedras contra ellos». Ya el pasado 21 de noviembre un corresponsal de este canal iraní resultó herido en un ataque aéreo del régimen de Tel Aviv contra el hotel en el que se hospedaban los periodistas que se habían desplegado en esta región para cubrir los ataques a la franja de Gaza. La mencionada fecha coincide con un alto del fuego establecido por el régimen de Israel y el movimiento de resistencia palestina jamás, con lo cual pues eh, vemos otra muestra de cómo es la tregua para Israel. asan esa mesala ranzale eta kazetarien kontra dituzte erasoak discordenian cisjord berriz gobernuz kanpoko erakunden kontra ataque de Israel contra ONGs y defensores de los derechos humanos palestinos miembros de las fuerzas de defensa israelí atacaron el pasado 11 de diciembre las sedes de tres ONGs palestinas en Ramallah confiscaron ordenadores archivos de trabajo y material y saquearon las instalaciones en lo que Amnistía Internacional considera que forma parte de un patrón fijo de acoso a los activistas en los territorios palestinos ocupados el asalto israelí de las sedes de la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos Adamir, la Red de ONGs palestinas y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas forma parte de un ataque general contra las organizaciones palestinas de derechos humanos y de la sociedad civil y contra su personal, ha afirmado Anne Harrison, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. Es un patrón fijo de hostigamiento que parece concebido para coartar su importante labor, añade. Las autoridades israelíes imponen frecuentes restricciones sobre su libertad de circulación a los defensores de los derechos humanos y otros acti activistas en Cisjordania, basándose en información secreta e impiden los desplazamientos entre Cisjordania y Gaza. Las ONGs que actúan en Gaza también se han visto directamente afectadas por la operación militar israelí llevada a cabo recientemente allí. Amnistía Internacional ha pedido información información sobre las razones de la operación de asalto a las fuerzas de, de las fuerzas de defensa israelí, pero todavía no se han recibido respuesta. A la organización le preocupa especialmente el acoso a la ONG de derechos humanos Palestina Adamir por parte de Israel desde hace muchos meses, incluidas las órdenes militares que prohíben a su presidente, Abdullah eh, Fit entrar en Cisjordania o viajar al extranjero. Las autoridades israelíes suelen impedir a los abogados de Adamir eh, que visiten a los presos y detenidos a los que representan. Es sumamente preocupante el, el caso de Ayman Nasser, eh, investigador y defensor de los derechos humanos de Adamir, quien según su abogado fue torturado durante el largo interrogatorio al que fue sometido tras su detención por parte de las fuerzas israelíes el pasado 15 de octubre. Las restricciones arbit arbitrarias sobre la libertad de circulación, los ataques contra las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil y la tortura de defensores de los derechos humanos no están justificados en ninguna circunstancia deben de cesar ya y los responsables deben de rendir cuentas ha señalado Anne Harrison Bueno, va, y gusten dugu, armada, que ta irralgo soldaduek va, y suzenere giza escubiden, defenda Bueno, eta berrien atalau amaitutza eh, temateko, eh, berreskuratuna izan dugu efe gaur bertan argitaratutako artikulu bat, dakizuen ez gabonak heltzen eh, ari dira eta datauetan simbolikoki oso garrantzitsua bihurtzen da Belen iria, eh, ziz jordanean dagoen iri palestinarra. <gülüyor> Belen espera una pobre navidad por la represalia israelies kontra palestina. Belén se prepara para una Navidad más pobre que las anteriores, con el aumento de las cancelaciones turísticas por el ataque a Gaza y la disminución de las ventas provocada por el anuncio israelí de que no transferirá los próximos cuatro meses los impuestos palestinos que recolecta. Nos dice el texto, la plaza de la natividad está ya preparada para su mayor fiesta anual, con guernaldas de luces, un pino gigante instalado en el centro de la plaza, cuyos adornos encenderán próximamente y una representación del Belén, con mula, buey incluidos, pese a las uh, últimas declaraciones del Papa, en el adyacente centro de Belén para la Paz. Los Belenitas, sin embargo, no esperan este año mucho de lo que es su gran estación turística. El rechazo real a pagar el dinero de los impuestos a transferir a los palestinos dinero palestino es un problema muy importante porque mucha gente normal y muchos funcionarios no podrán hacer compras en Navidades, explica explica la agencia F George Rismawe, experto en turismo alternativo en Belén. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Belén, Samir Hasbun, admite que el sector hotelero ha sido duramente golpeado en los meses de noviembre y diciembre por la cancelación de entre un 20 y un 25% de las reservas hoteleras a causa de la guerra en Gaza, que se prolongó durante ocho días y durante la cual las milicias palestinas bueno pues eh, mostraron resistencia al, al ataque de, del ejército israelí. La crisis financiera de la Autoridad Nacional Palestina, que arrastra ya desde hace más de un año por la falta de transferencia de fondos comprometidos por varios países en su mayoría árabes, ya ha tenido su efecto en la Navidad Melemita, que este año tendrá algo menos de brillo. Para Rismawi el motivo último es la ocupación que soporta Palestina. Responsabilizo a la ocupación israelí de que este año no vayamos a tener una buena Navidad en Belén. Cada año tenemos una peor Navidad y este año será el peor, aseguro. Además de la inestabilidad provocada por el conflicto en Gaza y la retención de impuestos palestinos, este experto en turismo achaca al muro de separación israelí que atraviesa parte de Belén el bajo número de turistas que recibe la ciudad, donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús algunos turistas el muro les echa para atrás, les da miedo cruzarlo, también por la propaganda negativa sobre los palestinos que dicen que son muy peligrosos. Se lamenta antes de asegurar que Belén es un sitio muy seguro y es muy significativo visitarlo visitarlo en Navidad. La portavoz del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, Nur de Admit Odeh. Admite que la retención de fondos por Israel que califica de ataque a los derechos económicos palestinos va a tener un efecto negativo muy fuerte y hará muy difícil para algunas familias afrontar la Navidad, ya que más de 150.000 personas dependen de los sueldos de la NP y los impuestos recolectados por Israel suponen más de la mitad de su presupuesto. horrelazpi bueno, ba, bartu na izan dugu ba, gure inguruetan belemez e, akordatzen direla asko baina gaur egungo be belen eta, eta belengo biztanek bizi duten egoera, oso osolatza dela eta oso oso oso saia gañera e, eta ikusita m, batez ere normalean Europatik eta munduko hainbat lekutatik turista joaten direnean baita gabonetan ere askotan ba, bideratuta izaten direla Israelgo ba, ostatuetara eta horrela askotan eh ba, Palestinarren herrietara joaten diren turistaskok bakarrik uzten dute dirua ba Israelgo dendetan, ostatuetan eta barretan. Hamaitzutzat emango 두고 prentzarren errepasoa eta jarraian helduko diogu ba gaurko elkarrizketari. ez duten ugari. Ez dago eziri, ez hormari. Eso esto dituen. Las ondas no conocen de fronteras. 204, 204. ...servimos a continuación, nos presentamos a continuación como anunciábamos en el sumario... ...la entrevista que realizábamos el pasado 20 de octubre a Ilan Pape... ...en el contexto de la conferencia estatal por el boicot, las desinversiones y sanciones a Israel... ...Ilan Pape visitaba entonces Barcelona... Y escuchamos a continuación pues eh, la entrevista que le realizábamos y que después de un arduo trabajo de traducción y edición os servimos. Durante los días 19 al 21 del pasado mes de octubre... ...se celebró en Barcelona la Conferencia Estatal... ...del Movimiento BDS... ...de boicot, desinversiones y sanciones... ...contra el régimen de apartheid de Israel... ...el foro sirvió de punto de encuentro... ...para activistas de distintas redes de solidaridad... ...que vienen trabajando en la campaña internacional de boicot... ...desde que se pusiera en marcha en 2005... ...impulsada por más de 170 organizaciones... ...políticas y sociales de Palestina... ...allí se consensuaron las principales líneas de trabajo de movimiento que cuenta cada vez con un mayor arraigo en toda Europa. Las jornadas contaron con la presencia de algunas de las mayores autoridades en la materia a nivel mundial, entre otras, Boujisheni Mlozi, activista sudafricano del movimiento anti-apartheid, Rafit Siadat, activista y rapsoda integrante de la diáspora palestina en Canadá, y el historiador israelí Ileam Pate, el autor de la limpieza étnica en Palestina 2006. Nació en Haifa, ciudad costera del actual Israel. ...en cuya universidad fue catedrático de Historia hasta 2006... ...año en que tras amenazas de muerte recibidas a causa de sus opiniones... ...y de su actividad profesional... ...tuvo que exiliarse a Inglaterra donde imparte clases en la Universidad de Exeter... ...al suroeste del país... ...es autor de multitud de obras en las que revisa desde un punto de vista riguroso... ...la historia oficial de Israel... ...y además de académicos se considera a sí mismo como activista... ...a día de hoy es uno de los grandes referentes... ...del movimiento mundial contra el régimen de apartheid y rey. En su obra ha criticado desde el punto de vista del rigor histórico... ...la narrativa oficial de la historia de Israel... ...y la utilización que el Estado sionista hace de ella... ...para justificar su existencia... ¿Cuáles son a su juicio los principales errores en los que incurre esa versión oficial de la historia? La crítica que tengo sobre la narrativa israelí oficial, sobre 1948, es sobre varios problemas. Mi crítica de la narrativa oficial de la historia de Israel Tiene varios aspectos Pero el más importante No es el único Pero sí el más importante Es la aseveración israelí De que los palestinos se convirtieron en refugiados Porque ellos mismos eligieron salir y que salieron porque eso es lo que les pidieron los líderes árabes y sus propios líderes para crear un espacio necesario para que los ejércitos árabes invadieran y destruyeran el Estado Judío, y que ellos, los israelíes, hicieron grandes esfuerzos para convencer a los palestinos para que se quedasen, pero que aquellos, los palestinos, se negaron a quedarse. Eso es un tema controvertido, y lo que yo he descubierto es que los israelíes planificaron la expulsión, ...y eso es un caso de limpieza étnica... ...porque si planificas la expulsión de un grupo masivo de personas... ...eso constituye una limpieza étnica. Tampoco encontré ningún llamamiento por parte del mundo árabe... ...a los palestinos para que dejasen Palestina... ...es una mentira... ...y tampoco encontré esfuerzos por parte de los judíos... ...de convencer a los palestinos para que se quedasen. Así que el primer punto es... ¿Qué originó el problema de los refugiados palestinos? Una versión es que aquellos tomaron la decisión de salir y otra versión es que los expulsaron por la fuerza. Otro tema menor pero aún así importante es que en los libros de historia israelíes, Israel es un pequeño David que luchó contra todos los ejércitos árabes que vinieron a destruirle. Y esto fundó el mito de que la creación de Israel fue un milagro, porque no hay ninguna otra forma de explicar que un ejército tan pequeño fuese capaz de derrotar a un ejército tan grande. Pero en realidad los palestinos no tenían un ejército, y el mundo árabe envió un número pequeño de soldados, un número menor que el número de soldados que tenían los judíos. Además, los ejércitos árabes entraron en Palestina no para destruir el estado judío, sino porque la mitad de la población palestina ya se había convertido en refugiada y la opinión pública en el mundo árabe exigía algún tipo de acción. El tercer mito que tenemos que desmontar es que Israel, justo después de la guerra de 1948, buscaba la paz, que es una nación amante de la paz. Los documentos demuestran con mucha claridad que los israelíes no tenían interés alguno en llegar a un acuerdo en 1948, mientras los palestinos y el mundo árabe en general estaban dispuestos a negociar el retorno de los refugiados y algún tipo de reconocimiento a la presencia judía en Palestina some so the reposition of the Jewish presence in Palestine. So 194 these are the three main points that Así que hay estos tres temas, pero creo que lo más importante es la actitud hacia la sociedad palestina. No solamente la expulsión, también las masacres que acompañaron a la expulsión y la violación. En fin, la limpieza étnica que tiene una definición bien clara. En 1948, la legislación internacional no había acuñado todavía el término limpieza étnica. ¿Es por tanto rigurosamente correcta la utilización de dicho término para referirnos a la expulsión de la población palestina durante la Y No estoy diciendo que los israelíes empezaran diciendo mañana empezamos con una operación de limpieza étnica. No dijeron eso. Pero sí que es interesante, por ejemplo, que algunas de sus operaciones las llamaran limpieza en hebreo y querían utilizar el término con ese sentido. Por ejemplo, la operación para la ocupación de Haifa se llamó operación limpieza. Así que utilizaron este término en hebreo antes de que se convirtiese en término de uso común. Si utilizas el término limpieza étnica, no estás utilizando un término para describir solamente un evento histórico, sino también un término legal. Es un crimen. La limpieza étnica es un crimen. Así que los que cometen limpieza étnica son criminales y la gente afectada por la limpieza étnica son víctimas de un crimen. Y eso es lo que quería decir cuando decía que aquellos a quienes los israelíes consideran héroes cometieron un crimen, al menos según el derecho internacional. Los israelíes que son afectados por la limpieza étnica son víctimas de un crimen. Y eso es lo que he dicho, que los israelíes list internet in the island international law for missa de croix sin excepciones es unado de exception in the sense that whoever participated in it sí sin excepciones entre las personas que participaron en la limpieza étnica pero creo que lo más importante es saber quiénes tomaron la decisión y quiénes supervisaron la ejecución del plan el resto de la sociedad sabía o no sabía o no le importaba pero eso es típico en casos históricos parecidos a este Puedes consultar la definición norteamericana del término, la definición del Departamento de Estado Norteamericano. Dice, cuando un grupo étnico decide deshacerse de otro grupo étnico y emplea la expulsión, la intimidación o el asesinato, detallan todo tipo de acciones que un grupo puede emplear contra otro grupo para transformar un sitio étnicamente mezclado en un sitio étnicamente puro. E incluyen todos los métodos empleados por los israelíes en 1948. De hecho, dicen que eres un limpiador étnico aunque no hayas logrado expulsar a alguien del todo. Porque los israelíes ahora dicen, bueno, ya sabes que no expulsamos a todo el mundo, y la gente huyó porque tenía miedo. Pero la web del Departamento de Estado dice, si tú le metes tanto miedo a alguien que acaba huyendo, eso es igual a una expulsión forzosa. No hay ninguna diferencia. Y por supuesto, la cosa que ningún israelí disputa, y no se dan cuenta de que es criminal... Es que no importa cómo salieron, si no dejas que la gente vuelva la estás expulsando. Si yo salgo antes de que me expulses, aun si no tengo miedo, porque no me gusta y quiero estar en otro sitio, pero si luego no me dejas volver a mi hogar y das mi casa a otra persona, es igual que si me hubieras metido a la fuerza en un autobús y me hubieras expulsado. It is ¿Qué papel jugaron en esa operación de limpieza étnica Gran Bretaña y Estados Unidos? If the Americans and the British would have opened the gates, very few Jews would have come to Palestine in the 1930s. Si los británicos y norteamericanos hubieran abierto sus puertas a los judíos, muy pocos hubieran venido a Palestina en los años 30 y así hubieran sido una quinta parte de la población en vez de la tercera parte. Creo que crear el poder militar que tenían y poder expulsar a los palestinos hubiera sido mucho más difícil en esas circunstancias. Creo que si el holocausto no hubiera ocurrido, si sacas el holocausto de la ecuación y miras la colonización judía de Palestina, creo que Palestina no hubiera sido sionizada. Preguntas sobre la responsabilidad de Estados Unidos y Gran Bretaña en la situación actual. En muchos sentidos sí, no tienen la culpa exclusiva porque el movimiento sionista también tiene gran parte de culpa, pero sí, tiene razón sobre todo Gran Bretaña. Gran Bretaña no permitió la entrada de emigrantes judíos y los empujó hacia Palestina, pero no solo eso, la actitud británica es más compleja porque tampoco querían que fuesen a Palestina, pero al final el imperio británico dijo a los sionistas que «os construiremos un estado judío a expensas de la población local». Ahora, sin el poder del Imperio Británico no hubiera habido una presencia sionista. Hasta los años 30 les hacía falta el poder del Imperio Británico. De hecho, si el Imperio Británico no hubiera aplastado la capacidad militar palestina en la revuelta árabe de los años 30, el resultado de 1948 podría haber sido distinto también. Todos los palestinos que querían luchar y que tenían capacidad para luchar fueron destruidos por los británicos en los años 30, Entre 1938 y 1948 son solamente 10 años. No puedes crear un nuevo liderazgo militar en ese tiempo. ¿Cómo elegiste este campo de investigación? ¿Por qué tomaste la decisión si es que fue una decisión de salir de Israel? ¿Fue como consecuencia de tu trabajo profesional que viste obligado a abandonar Israel? these my cases and I hope so in other cases the reason such a thing was is just pure scientific research you you research something as an historian because it's important for you because you're interested in mi caso no hay nada que sea investigación puramente científica investigas algo como historiador porque es importante e interesante para ti y porque te importa fue en parte curiosidad como historiador pero también porque una vez que vi lo que vi Eso cambió mi punto de vista. No dije simplemente, ok, soy sionista todavía, lo que he encontrado me hace sentir mal, pero seguiré siendo sionista y seguiré escribiendo sobre el precio terrible del sionismo. Probablemente para mí fue un proceso paralelo. Por un lado, ver en los documentos una verdad que me había sido negada, una verdad de la que yo no había sido consciente, y por el otro, mi desarrollo personal como activista nunca se sabe que viene primero pero seguro que el hecho de que supiera cuáles eran los hechos fue muy importante para el desarrollo de mis convicciones y creo que era por eso que me echaron las autoridades universitarias y no me echaron por ser mal historiador sino por haber dicho que no podía seguir enseñando la historia de 1948 de la misma manera en la que venían enseñándola a ellos les dije, por lo menos dejadme enseñarlo de otra manera, solo un curso no tenéis que cambiar todo ...pero eso no lo podían aceptar... ...sentían que era peligroso... ...que los estudiantes acabarían convencidos. Así que era la investigación... ...junto con mi propio desarrollo político... ...y sabes que la limpieza étnica de 1948... ...no se ha acabado... ...y lo que era importante para mí... ...fue que escribía sobre algo que pasó anteriormente... ...pero que seguía pasando en el momento... ...en el que yo escribía el libro... Es diferente cuando escribes sobre algo que es realmente viejo. Por ejemplo, si un alemán escribiera sobre el holocausto hoy, no se puede decir que el holocausto continúa. Un historiador alemán no va a decir, oh Dios mío, estamos todavía masacrando a los judíos. Así que probablemente lo consideraría como su trabajo profesional, pero no tendría que ver con sus opiniones sobre Angela Merkel o la Unión Europea. Pero nosotros no podemos hacer eso. Cuando tú escribes sobre el sionismo y los palestinos en 1948, las mismas características de la acción sionista en 1948 están todavía aquí con nosotros en 2012. Y estaban allí seguro cuando empecé a investigar estos temas en los años 80. Las mismas características de la acción sionista en 1948 están aquí en 2012. 1982 fue el primer ataque israelí al Líbano, 1986 fue la primera intifada, así que no fue solamente historia, pero la misma gente estaba viva todavía, algunos de los que cometieron atrocidades en 1948 estaban todavía vivos, Rabin, Pérez, Dayan estaba vivo todavía en 1982, Alon, quiero decir que esta gente estaba todavía por allí. ayam posible leicester 1982 all i mean they still were around encontraste pruebas de que ellos estaban involucrados los son documents they didn't hide it they were not they were not ashamed of claro que sí estaba todo documentado no lo escondieron no les daba vergüenza tienes que entender que ellos creían que estaban haciendo lo correcto Por aquel entonces fue una lógica de autodefensa. Si no los expulsamos nosotros, ellos nos van a expulsar. No fue simplemente por odio a los árabes por ser árabes o querer matar árabes. Dijeron que solamente había sitio para un pueblo y ese era su proyecto. Todas estas conclusiones fueron las que te llevaron a tener que abandonar tu puesto en la universidad y el país. ¿Podemos concluir entonces que no hay libertad de cátedra en Israel? No, no. Baina ikusi zionizofa, maik ikusi zionizofa, maik ikusi zionizofa zionizofa. No, non la hay. Puedes enseñar muchas cosas en Israel, pero no puedes cuestionar las verdades básicas del sionismo. Y para estudiantes palestinos. Eta pereza. Baina Para ellos es peor. Los profesores y estudiantes judíos todavía pueden hablar con más libertad que los estudiantes árabes. Si un profesor árabe en Haifa hubiera dicho lo que dije yo, no habría perdido solamente su puesto de trabajo, habría acabado en la cárcel. Hay una diferencia. Yo perdí mi trabajo, pero hasta la fecha no se han atrevido a encarcelar a un judío por expresar sus opiniones. Pero si un palestino expresara esas mismas opiniones, aun siendo un árabe ciudadano de Israel, él sí que sería encarcelado. Pero eso podría cambiar porque Israel está cambiando. Estaba bastante mal antes, pero va a peor. No sé qué hará el próximo gobierno. Ya han aprobado una ley al respecto. Cuando yo declaraba mi apoyo al boicot académico, eso fue uno de los motivos para mi expulsión de la universidad, pero nadie podía procesarme. Pero no sé si sabes que en 2010 aprobaron una ley que establece que ya no solamente pierdes tu trabajo por apoyar el boicot, sino que también puedes pasar tres años en la cárcel. Todavía no lo han implementado. Estamos esperando ansiosos para ver quién será la primera persona contra quien intentan aplicarlo. Por eso digo que eso es un cambio en Israel. ¿Crees que la gente más joven cambiará su pensamiento? Será un proceso muy lento. La mayoría de la gente está tan adoctrinada en el sionismo que cuesta mucho cambiar su pensamiento, pero estamos trabajando en ello. Hay una o dos ONGs que están trabajando en abrir la mente de los jóvenes, pero no es una historia tan mala porque empezamos con nadie y ahora hay unos cientos de personas en Israel que no son sionistas, pero costará mucho tiempo porque la gente está muy adoctrinada. En este sentido es peor que en Sudáfrica porque no es solamente racismo, no es solamente un caso de los blancos odiando a los negros, es mucho más complicado. Lo conectan con el holocausto, lo conectan con la experiencia histórica judía, pero tengo esperanzas aunque costará mucho tiempo. But I'm hopeful that we would take a long time. En su trabajo habla de una estrategia de limpieza étnica que comienza a implementarse en 1948. Hoy en día en cambio hablamos de estrategia de apartheid. El apartheid israelí es una nueva estrategia o es una consecuencia de la anterior? Así, uh, ethnic cleansing is is uh, connected to apartheid because uh, the one La limpieza étnica está conectada con el apartheid. Una cosa alimenta a la otra. El apartheid quiere decir que quieres estar completamente aparte del otro pueblo. Y puedes conseguir esa separación o a través de la limpieza étnica o por la construcción de bantustans, guetos, cárceles para contener a la gente, o puedes separar por asesinato aplicando el genocidio. Así que la limpieza étnica es una forma de conseguir una realidad de apartheid. Creo que los israelíes tenían la esperanza de que cuando expulsaran a los palestinos, los palestinos se integrarían en el resto del mundo árabe y toda la población árabe desaparecería, y así no habría más problema. Y luego vieron que Cisjordania y Gaza siguieron siendo palestinos, y ni siquiera lograron expulsar a todos los palestinos de Israel no fue una limpieza étnica muy exitosa a ese respecto y por eso tuvieron que recurrir a otros métodos los getos, los bantustáns, el muro todo tipo de otros métodos para asegurar que seguirían siendo el pueblo exclusivo en el territorio el geto, el bantustáns, el muro todos los tipos de otros métodos para asegurar que se resta exclusivo en el territorio El País publicó un editorial suyo hace unos cuatro meses Año y medio después de que fuera escrito ¿Por qué se publica año y medio después? Lo que me ha pasado con El País me está ocurriendo con otros medios últimamente No sé cómo explicarlo Intentaré describir el fenómeno Los principales medios de comunicación de Occidente de repente se están interesando por lo que estoy diciendo. Muchos de los artículos que yo les envié hace tres o cuatro años ahora me están pidiendo permiso para publicarlos. No sé exactamente qué es lo que está pasando. Tengo una explicación optimista, y es que, por fin, todo el trabajo que estamos llevando a cabo desde la sociedad civil está penetrando los medios de comunicación convencionales. Es posible, tal vez no esté pasando igual con los políticos más conocidos, pero por lo menos sí en los medios de comunicación dominantes. Esta podría ser una explicación. La segunda, muy relacionada con esto, es que en medios como El País, por lo menos que yo sepa, están intentando dar una imagen de objetividad, porque cuando se desvían un poco del guión tienen inmediatamente al embajador israelí y a los judíos encima, y creo que ya están hartos de eso. La persona de contacto en el país me preguntó si podía publicar este artículo mío y le dije que, por supuesto, que no me importaba. Decidieron que si de todas formas se iban a meter con ellos por hacerlo, pues que iban a abrir un poco y publicarían artículos de otras fuentes. Creo que lo mismo está pasando en otros lugares. Es interesante. En el único sitio donde no pasa esto es en Estados Unidos, en el New York Times, etcétera. Aunque están comenzando. En Los Ángeles Times lo están intentando con mucho tacto. Lo que pasa es que sí publican un artículo de alguien como yo en el Iris Times, pero en la costa oeste, el New York Times, el Washington Post, tienen mucho miedo a publicar nada que no sea sionista. New York Times, Washington Post, todavía están muy preocupados de cualquier tipo de no-zionista. Háblenos de la implicación personal de su acción política. En su caso, un israelí no sionista. ¿Cómo ha vivido este proceso viviendo en Israel y apoyando la campaña del BDS? ¿Puede explicarnos cómo conviven estos procesos en el plano personal? Es muy difícil ir en contra de tu propio pueblo, tu propia tribu. Incluso psicológicamente es muy difícil. Escupe sobre aquello que fue sagrado para ti y que todavía es sagrado para tu familia. Supongo que es como decirle a una familia católica que Dios no existe cuando toda la familia es aún muy creyente. No es solo que estés ofendiendo a la familia o una cuestión ideológica, es mucho más profundo. No es que tengas una opinión políticamente diferente, es que los has avergonzado. Es muy difícil, sí. Por otra parte, y como les digo insistentemente a mis amigos israelíes que no se atreven a oponerse al Estado por miedo a las consecuencias, os preguntáis siempre cómo pudieron ser tan pasivos los alemanes cuando estaban asesinando a los judíos. Por lo menos en la Alemania nazi, si te oponías a los nazis, lo mejor que te podía pasar era que te ejecutaran. La mejor opción a la que podías optar era que dispararan. La otra es que te podían torturar hasta la muerte como castigo. Y aun así hubo alemanes valientes que se opusieron. En nuestro caso podemos decir que sí es desagradable, pero de alguna manera no es tan siquiera peligroso. Entonces, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no os oponéis al régimen sionista? Cuanto más seamos, será mucho más fácil, por supuesto. Creo que psicológicamente supone un cambio muy grande. Primero, el precio no es agradable. Ahí están las amenazas de muerte, etc., pero no es el fin del mundo. Me sorprende que tan pocos israelíes se opongan, pero los hay... Buena gente, los conozco, y no puedo creer que sean totalmente indiferentes cuando ven a una mujer palestina embarazada en un checkpoint a quien no le permiten ir al hospital a dar a luz. No pueden ser tan crueles, no, no lo creo. Tiene que haber algo ahí que me gustaría saber lo que es. Pero ni siquiera son sensibles a la muerte. Si yo supiese por qué no son sensibles a la muerte, entonces entendería mejor el sionismo también. La verdad, lo pueden ver, son cosas que saben. No es que se oculte nada a los israelíes de lo que se está haciendo, pero muy poca gente se conmueve. Es como si hubiesen deshumanizado totalmente a los palestinos. Los palestinos no son seres humanos, por lo tanto, si se lo haces a ellos, a un bebé palestino, por ejemplo, es un terrorista en potencia. Como si se deshumanizan a los palestinos. Los palestinos no son seres humanos, así Potency begins the terrorist in potential. Nos has hablado sobre la narrativa de la historia de Israel y el adoctrinamiento de la población. ¿Crees que es posible un cambio dentro de la sociedad israelí o este tendrá que ser impulsado desde fuera por la presión internacional? I, I think, I, I, I think because we have the destruction continues and it has a potential to be even worse we need the pressure from the outside creo que ambos porque nos enfrentamos a peligros urgentes y no podemos esperar a que ocurran cambios internos de ahí la necesidad de la presión externa debido a que la destrucción continúa y tiene visos de empeorar se requiere la presión externa pero también creo que no se puede construir una nueva realidad solo con presión. Hay que reeducar a la gente. Tienes que cambiar la situación de la gente, cosa que lleva más tiempo. Pero pienso que se retroalimentan. Creo que la presión externa convencerá a aquellos israelíes dispuestos a enfrentarse a la perspectiva hegemónica israelí de que no están solos y que lo que están diciendo tiene sentido. Porque lo mejor que te dicen en Israel es que estás loco y lo peor, que eres un traidor. Cuando vas por ahí te encuentras con mucha gente decente, como Mizerran, que te dice, tienes razón. Y esto es muy alentador, pero lo que se necesita al final es un cambio. No quiero decir con eso que tienes que cambiar la mentalidad de cada sionista israelí. Sudáfrica pasó del apartheid al post-apartheid, y no creo que cada una de las personas blancas en Sudáfrica dejara de ser racista. Muchas de ellas continuaron siendo racistas mientras se elegía a Mandela como presidente, pero cambiaron las suficientes como para permitir el proceso de cambio. Eso es lo que necesitamos, no desionizar a cada sionista pero tener al menos una presencia significativa, porque en estos momentos tenemos una sociedad que está muy adoctrinada ideológicamente, de forma muy peligrosa. Educación. Necesitamos mucha educación. Se habla de tres frentes para combatir el apartheid. Dentro de Palestina, dentro de la sociedad israelí y desde el Frente Internacional. ¿Qué se puede hacer? creo que todos tenemos un papel que jugar como decíais, los judíos israelíes progresistas en la sociedad para cambiar las opiniones creo que jugamos un papel importante al legitimar algunas de las posiciones palestinas en el exterior pero ese rol ya pasó, porque creo que ya no hace falta porque esto ya está funcionando podemos volver al tema de Israel de muchas maneras Y como bien decías, los palestinos tienen sobre el terreno un papel que jugar y sus propios problemas que resolver, como su representación. Cuando miras al movimiento de solidaridad internacional como parte de un esfuerzo mayor, tienes razón, es uno de los tres frentes. Y en este frente sí, creo que la campaña del BDS ha llegado a ser muy importante, porque no es solo hacer que algo sea más efectivo, sino que a la gente que está un poco cansada de trabajar por la causa palestina, y no cambios les ofrece una línea de acción más clara y eso está bien no obstante creo que la misión principal de la comunidad internacional no debería de centrarse solo en reclutar a la sociedad civil sino en tratar además de convencer a los principales medios de comunicación y a las élites políticas de hacer algo porque no se puede hacer todo desde la sociedad civil en el caso de Sudáfrica lo más importante fue cuando la campaña de boicot pasó a ser una campaña de sanciones Debemos de convencer a los gobernantes y a los políticos, no ideológicamente, sino convencerles de que no es bueno para ellos hacer lo contrario. Uh, linea kas duten ugari las ondas no conocen de fronteras untifada untifada Pianentzuten duzuena o, e, Gilad Azmon Trio Izeneko jaz taldea dugu Eta probetzatuko dugu Gilad Azmonen e, Saksofoiaren doiua Ba komentatzeko Edo gogoan izateko gaurkoan e, Ba ilan paperi Egindako elkarrizketa interesgarri honen ostean Ba zenbait e, Judu e, Irraldarrak zen irraletik kanpokoak... Ba, ir algo política sionista en contra va ba, irmo agertu direnak Besteakuste ba, Gilad Altman es un saxofonista de jazz, activista político, escritor, novelista, nacido en Tel Aviv el 9 de junio de 1963 y actualmente de nacionalidad británica. En 1994 emigró al Reino Unido a estudiar una maestría en filosofía en la Universidad de Essex. Adquirió la nacionalidad británica en 2002. Es un gran crítico del gobierno de Israel, lo cual manifiesta en sus escritos contra el sionismo, el judaísmo y la ocupación del territorio palestino. Los nazis me hicieron tener miedo de ser judío y los israelíes me hacen tener vergüenza de ser judío. El saxofonista y escritor toma las palabras del que fuera superviviente del holocausto alemán, profesor y defensor de los derechos humanos Israel Sarac, Sahag, para prolongar para prologar su nuevo libro, La identidad errante, la identidad judía, examen de la editorial Disenso. La producción literaria de Atzmon, como la de todas esas voces que se niegan a tomar discursos extremos, Siempre ha sido recibida entre polémica. Algunos judíos le acusan de un antisemitismo venenoso y peligroso. Sea como fuere, queda claro que en el conflicto palestino-israelí, él tiene su particular postura y opinión, que se vertebra en torno a una crítica razonada y argumentada contra el sionismo radical. Él siente que tiene que elevar esta voz, asumiendo que otras denunciarán otros extremos. No obstante, en esta nueva publicación, Azbón deja las claras que el extremismo nacionalista israelí tiene buena parte de responsabilidad en la falta de paz en la tierra de Oriente Medio. El saxofonista y clarinetista se marchó a Londres mediada la década de los 90, cansado de la radicalidad sionista y después de haber cumplido el servicio militar en la guerra que Israel declaró a líbano a comienzos de los 80. Su participación en aquel conflicto acabó por despejar todas sus dudas sobre la identidad judía. Veía a palestinos por, po por todas partes. Hasta me dije, diablos, si es que estoy viviendo en territorio palestino. Hoy Yilad Atzmón ya no se siente judío. Es, he dejado atrás la idea del pueblo elegido, y plantea algunas preguntas a sus paisanos, como... Como eske que un pueblo que ha sufrido tanto y durante tanto tiempo puede infligirle tanto dolor a otro? Hori bueno, ba, artearen munduari daokionez historialaritzaren munduan eta irakazleen artean eta irakasleen artean ere badira ba, bideo hori irralgo eh, politikazionistak salatzeko bideo hori hartu dutenak Israelen zen Israeletikampo, orixera Norman Gary Filkesteinen kasua. Norman Gary Filkenstein, nacido en Nueva York el 8 de diciembre de 1953 es un experto en ciencia política y autor estadounidense especializado en asuntos relacionados con el judaísmo israel, el sionismo y el conflicto palestino-israelí en particular. Graduado en Birkmington University, se doctoró en ciencia política por la Universidad de Princeton Filkenstein ha escrito sobre las experiencias de sus padres durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre Marila Hushit Filkenstein creció en Varsovia, Polonia ...y sobrevivió al gueto de Varsovia... ...al campo de concentración de Magdanec... ...y a otros dos campos de trabajo... ...su primer marido murió en la guerra... ...consideró que el día de su liberación... ...fue el día más horrible de su vida... ...porque se dio cuenta de que estaba sola en la vida... ...ya que ninguno de sus familiares... ...había logrado sobrevivir a las penurias del gueto... ...el padre de Norman, Zacarías Filkenstein... ...fue un superviviente... ...tanto del gueto de Varsovia... ...como del campo de concentración de Auschwitz... Wilkenstein creció en Nueva York. En sus memorias de próxima aparición registra que, cuando joven, se identificó profundamente con la indignación de su madre, testigo de las atrocidades genocidas de la Segunda Guerra Mundial que sentía con la, con la carnicería provocada por Estados Unidos en Vietnam. Posteriormente, sus lecturas de Noam Chomsky jugaron un papel fundamental para adaptar la pasión legada por su madre a la necesidad de mantener el rigor intelectual en la búsqueda de la verdad. Filkenstein es conocido por sus escritos en los que mantiene un punto de vista crítico sobre el papel de Israel en el conflicto árabe-israelí y por sus tesis de que el holocausto está siendo explotado por fines políticos pro y para financiar a los actores políticos en desmedro de los verdaderos sobrevivientes. Véase su libro La industria del holocausto. Se autodescribe como académico forense. Sus libros son usados como herramientas para revertir una corriente de pensamiento académica principal contaminada con inexactitudes y hasta fraudulenta. ...Filkenstein tiene el gran mérito de ser un radical razonable... ...posiblemente sin esa actitud vital jamás podría haber superado... ...la marca natural de su destino, estadounidense y judío... ...decente y muy preparado, Filkenstein se está convirtiendo... ...en una pesadilla terrible para el sionismo, más radical y poco razonable... ...resulta ser la sorpresa de lo inesperado, la realidad es que... ...no hay tantos judíos con actitudes tan firmemente opositoras... ...y menos aún, caudal de pensamientos críticos... ...con la capacidad argumentadora del profesor, eso le convierte... En un hombre señalado por su preparación y, dos, y disponibilidad para generar ideas y difundirlas. Eta historialari judu batetik, ba beste batera, eh, solomo sandere holocaustan eh, biziraute lortu zuten en Nondor en Guadá y en Nondor en Guadá Solomo Sanz nació en Linz, Austria el 10 de septiembre de 1946 es un historiador israelí y profesor en la Universidad de Tel Aviv experto en el nacionalismo, historia y cinematografía e historia intelectual francesa es el autor de un polémico libro publicado en inglés con el título de The Invention of the Jewish People la invención del pueblo judío en 2009 y que fue durante varias semanas el libro más vendido en Israel Hijo de supervivientes polacos del holocausto, emigró a Jaffa en 1948. De familia izquierdista, fue expulsado del instituto a los 16 años y combatió en la guerra de los seis días. Tras escarceos con el Partido Comunista y movimientos antisionistas, en 1975 se graduó en la Universidad de Tel Aviv. Ha enseñado allí, en Tel Aviv, en Berkeley y en París, además de obtener diversos títulos y honores universitarios. El libro La invención del pueblo judío supone una revisión sobre los fundamentos históricos e ideológicos del sionismo. Basándose en la idea de que si bien existió un pueblo judío histórico, los judíos actuales son un conjunto heterogéneo de pueblos unidos por una religión, la judía, que incluiría desde bereberes, yemeníes y házaros hasta diversos pueblos como itureos, dumeos, eslavos, etc., Es decir, el judaísmo fue una religión ardorosamente proselitista, al menos en el entorno del comienzo de la era cristiana, incluso posteriormente. Por otro lado, se pone en duda la veracidad del exilio forzado por los romanos desde el siglo 2 después de Cristo, afirmando en su lugar que solamente fue prohibida la entrada de los judíos en Jerusalén. La diáspora no sería pues propiamente una marcha masiva, sino de unos pocos miles de judíos como máximo. Pero sin duda la tesis más controvertida afirma que los actuales palestinos proceden de los judíos de la época no testamentaria, neotestamentaria, que habrían sido cristianizados al principio e islamizados generalizadamente tras la expansión musulmana de los siglos VII y VIII. El mito del exilio sería de origen cristiano, buscando reclutar nuevos adeptos entre los judíos para la fe. El sionismo sería en origen una adaptación de ideas procedentes de la Alemania decimonónica, nacionalista los intelectuales judíos centroeuropeos deseosos de encontrar en lontananza un pueblo con su carácter ya establecido de siglos ancestrales. El sionismo robó el término religioso tierra de Israel y lo convirtió en un término geopolítico, dice. La tierra de Israel no es la patria de los judíos, se convierte en patria de origen judío. ...a finales del siglo 19 y principios del XX... ...sólo a partir del surgimiento del movimiento sionista. Este concepto contradice flagrantemente... ...la declaración de independencia de Israel... ...donde dice que Eretz Israel... ...fue la cuna del pueblo judío... ...aquí se formó su identidad espiritual, religiosa y política... Aquí lograron por primera vez su soberanía, crearon valores culturales de significado nacional y universal y le al mundo el eterno libro de los libros. San sostiene que durante dos mil años los judíos no constituían un pueblo y que sólo la religión, ciertas creencias y características culturales los unían. ikusten duzuenez, ez dira ez dira makalak e, ba, iru hauen eta gehiago ere aipa genitzaken ba, gogoetak eta ideiak ba, kolokan jartzen dituztenak ba, zionismoaren fundamentuak beraz ba, oso pertsona gorrotatuak e, irraelen, batzuk e, inkluso erbestera joan dira alabearrez eta bueno, ba, gaurkoan oroitu nahi izan ditugu edo aipatu nahi izan ditugu ba, ez direlako asko eta ba, merezidu telako errekonozimendua horrelako ahotzak hause izan daena gaurko zamaitu beharrean gaude Gogoratzen dizuegu hala ber ba datosen egunotan eta Gabon e, data web direlata ba zenbait protesta kitaldi antolatuko direla Euskal Herri osoan ba e, irralenenkoitzutako hostailuak saltzen dituzten denden -den aurrean Lengaz di zen eta zenbait e, lekutan, ba, imaginarium e, katearen denden den aurrean izango dira protestak italdiak, izan adi behialdietara. Eta luzatu gabe amaitu garrean gaude, entzuntzazue da, alabedi eta taspasi ratian, eta interneten bide ziru ebikoitzairriak.rg webgunean. datorren horren azterarte, aio! Agur!